en PTM y como es habitual y nos gusta, eh, vamos a hacer una entrevista con algún deportista a un deportista del ámbito local. En este caso estamos en comunicación con Fernando Periga, jugador de Unión y Amistad Equipo que está puntero en el torneo clausura, pero que además está luchando en el fondo de la tabla por eh, no descender. Mañana viernes habrá un adelanto en la fecha de la Liga Cultural. A la una de la tarde estará jugando Unión Amistad en Ataliba Roca frente a All Boys. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, buenos días. ¿Cómo andan ustedes por allá? Muy bien, muy bien. Fernando, ¿qué, con, ¿cómo esperan este partido contra el Boys? ¿Cómo han vivido esta semana? Histórica, digamos, porque están eh, liderando el clausura, con ilusión, me imagino. Sí, la verdad que muy ilusionados, contentos. Eh, creo que le hemos encontrado la vuelta al equipo. Y bueno, mañana esperando a que salgan las cosas como queremos y ver si podemos lograr tres puntos, ¿no? Tres puntos que son importantes... No solamente pensando en la clausura para seguir arriba, sino más que nada pensando en la lucha de abajo, en la cual eh, tenemos la ilusión de que, de que podemos llegar a comprometer a, a Macachín y meter en el, en el ruido a otro equipo como Santa Rosa, que lo tenemos ahí nomás ahora, que hemos empezado a sumar y bueno, vamos a ver que, si podemos lograr esto, ¿no? ¿Qué han hablado de eh, cómo se imaginan el partido? ¿Cuáles van a ser las claves? ¿En dónde tendrán que eh, ajustar para que Olbois no, no les convierta? ¿Y en dónde, por dónde pasarán los caminos para, para convertir un gol ustedes? ¿Qué, qué hablaron del partido? Mira, la clave nuestra hoy en día, teniendo en cuenta la cancha de Ataliba, que es donde nos, nos hemos vuelto muy fuertes, y también teniendo en cuenta de que vamos a jugar nueve partidos de los once o doce. Eh, de clausura, es lo defensivo. Guido eh, eh, Carracedo, nuestro técnico, ha logrado armar un esquema que la verdad en la cual nos sentimos muy cómodos, en lo defensivo estamos trabajando muy, muy parejos todos, así que ahí pasa la clave de nosotros, tratar de armarnos de paciencia, de que si quieren manejar la pelota, el otro equipo la puede manejar tranquilamente, pero... Nosotros estando bien paraditos defensivamente, después con la, la solidez de, de Platino arriba y la rapidez del colombiano Chávez Moya, sabemos que podemos lastimar a cualquier equipo. Fernando, eh, está sucediendo algo similar a lo de 2015. Arrancaron mal el torneo, de a poco se fueron acomodando y eh, el, el año pasado por lo menos lograron mantener la categoría. Este año eh, ves que se está dando algo similar, eh, además eh, se ha modificado el plantel, eh, han sufrido algunos cambios en, en los últimos tiempos, ¿no? Sí, la verdad que bueno eso del plantel de que, de que sufrió unos cambios es verdad, pero a su vez eh, quedamos menos y eso nos, nos consolidó como grupo, nos volvimos más fuertes, somos pocos, pero estamos bien unidos, estamos bien de la cabeza, eh, y con respecto al año pasado, creo que de que nos está pasando una situación bastante similar, eh, nos faltaba esa cuota de suerte de ganar un partido, viste, que después en la en la semana trabajás con otra mentalidad, agarras eh, agarrás otra confianza, y bueno, se nos dio el partido contra McAllister antes de empezar la segunda ronda, y bueno, acá estamos ahora, eh, disfrutando de esta semana donde nos está yendo bien y, y esperando a un Alboy que, bueno, todos sabemos de que si bien no es el Alboy que jugó contra Macachín para el Federal B, eh, son jugadores de esa institución y por algo están ahí, ¿no? ¿Qué significa el ruso Gonzalía para Unión Amistad y para ustedes como grupo? Y el ruso Gonzalía es el alma, el corazón del club él es el que se mueve para, para que nosotros estemos cómodos para que no nos falte nada eh, es como nuestro padre eh, el ruso Gonzalía, nosotros le debemos todo a él si bien eh, estamos colaborando constantemente porque desde lo económico el club no está pasando por un buen momento eh, hoy en día son pocos los que se acercan a colaborar y bueno, nosotros eh, no solamente hacemos la función de, de jugadores sino que también tenemos que dar nuestro granito de arena para poder colaborar y, y bueno, ya sea vender rifa eh, lo que sea, ahí estamos también. Pero todo sea por él, ¿no? Porque el ruso Gonzalía, ¿viste? Es uno de los fundadores del club. Eh, hace 11 años que el club eh, está siendo partícipe de la Liga Cultural y bueno, él es nuestro estandarte, digamos, está ahí adelante. Y esta semana la está viviendo con mucha emoción. Él ayer puso en Facebook de que era un un duelo de puntero, viste, que algo que él había soñado y que mañana lo va a vivir. Y a nosotros eso nos llega, nos motiva. Y vamos a salir a la cancha a dejar todo y, más que nada, por, si bien lo hacemos por Guido Carracedo también, eh, Gonzalía se merece todo, ¿no? Eh, Fernando, vos sos de doblas, comenzaste, ¿cómo fue tu trayectoria? ¿Comenzaste en Independiente? Sí, yo soy... Eh, creo que hasta este año fui jugador de doble, ahora me parece que mi pase ya está en un niño de amistad eh, Jugué ahí, después estuve dos años, que, cuando me vine a estudiar acá a Santa Rosa Estuve dos años sin, sin jugar al fútbol Después me salió la oportunidad de ir a Sarmiento, estuve en Sarmiento Después pasé un año a Independiente de Rivera, un año en el Elión estuve eh, creo que Bueno, después vine acá un niño de amistad y después volví a dobla y ahora volví a un niño amistad. Está bien. Bueno, Fernando, muchísimas gracias, mucha suerte para eh, el día de mañana, un partido, eh, me imagino, con mucha atención, muy esperado, así que, eh, bueno, mucha suerte para ustedes y que, que puedan además conseguir el objetivo de mantener la categoría. Dale, muchísimas gracias, esperemos que salga todo bien, así le podemos dar una alegría a nuestra gente. Bueno, era la palabra de Fernando Periga, eh, jugador de Unión Amistad, que mañana va a estar eh, jugando eh, en el partido adelantado entre Unión Amistad y Old Boys de Santa Rosa. Esto será a la una y media de la tarde, Natalí Barroca. 9 y 28 minutos. Está la gente de Radiocracia para hacer el pase. Ya regresamos. Radio Kermés es una radio. Radio Kermés es una radio sin fines de lucro. Radio Kermés es una radio del pueblo. Radio Kermés es nuestra, es tuya. Radio Kermés 106.1. Un espacio ganado para la libertad. Orgulloso de estar ...va a ganar nuestro.